Hola, hola, un saludo especial, les habla Jairo y hoy estamos eh, realizando nuestro primer episodio en el 2011 en este espacio en Astrología Es Así de Simple, retomando nuevamente labores después de la terminación de ese ciclo gregoriano conocido como 2010 e iniciando uno nuevo que se conoce como 2011, ¿Es ¿correcto o no, Diego? ¡Qué vas ¿Qué tal, Jairo? Feliz año, feliz comienzo de ciclo de año gregoriano. Sí. Pues bien, bien, bien, bien, contento, trabajando eh, con muchas expectativas y sí, y sí estudiando fuertemente porque pues... Sí, que estás estudiando? Definitivamente, no, lo mismo, astrología, pero con más profundidad y con más pasión, con más... con más novedades para este año, a ver si implementamos más, más talleres de forma virtual. Ah, qué chévere, chévere, chévere. Bueno, de, de entrada, dos temitas interesantes, estos días he recibido muchos correos relativos a a una situación que no sé por qué se presentó específicamente en este año la verdad, que, que, ha, que ha hecho mucho ruido entre las personas que estudian o conocen astrología que es la La, la aparición de un nuevo signo, y coloco entre comillas, que es el signo de Ofiuco. Entonces eso ha generado una serie interesante de correos, he recibido muchos mensajes de personas preguntándome qué opino, qué opino, que esto cómo afecta la interpretación, que, bueno, si es cierto, si no es cierto. Entonces, mi querido Diego, ¿qué tienes para compartirnos al respecto de este nuevo signo? Y repito, nuevamente entre comillas. Bueno, que ese es un tema viejísimo, mm. tragiado. Eh, creo incluso que nosotros tuvimos ocasión de hacer una mención al respecto en un podcast realizado el año pasado con motivo y para efectos de nuestros oyentes también podemos remitirles al tal a esa explicación en donde hablábamos acerca un poco del 2012. Mm. Pues, despejando muchas dudas allí se tocó, pero pues hoy nuevamente pues en vista de que esto, esto es como la moda, ¿no? Mm. se hace 10 hace años salió y un alboroto, entonces salió hace 5 y a la gente se le olvida y ahora nuevamente salió. Pues esto tiene que ver en parte con, con dos aspectos fundamentales. Uno, la distinción del zodíaco sideral, o sea el zodíaco de las constelaciones, llamado así en honor justamente a las formas simbólicas ancestrales que adquirió. Y otro, que es el zodíaco tropical o eclíptico, en el cual obviamente no depende para su observación del grupo de estrellas fijas. Esto es bueno precisarlo porque eh, habitualmente en los círculos astrológicos suele existir eh, no mucha claridad frente a lo que es el uno y el otro. O sea, para muchos es lo mismo hablar de constelaciones que hablar de signos. Sí. Entonces, primero yo quiero definir realmente que lo que nosotros llamamos Eh, cursos eh, perdón, lo que nosotros llamamos franja zodiacal es esencialmente una franja energética desde el punto de vista astrológico existe una definición y es según la cual el punto de equilibrio entre la fuerza gravitacional del sol de la luna y de la tierra crean un centro común ese centro común desde el punto de vista astronómico se denomina el baricentro. dentro de este varicentro se forma un campo energético sobre el cual se desplaza la Tierra, la Luna desde el punto observacional el Sol y por supuesto todos los demás planetas ese punto es denominado la eclíptica y es un punto que desde el punto de vista de la traslación se demora exactamente 365 días, 6 horas y desde el punto de vista matemático exactamente 360 grados o sea, esa franja eclíptica es una franja en la cual inevitablemente todo 21 de marzo el Sol Inicia su peregrinar a través del equinoccio de, de primavera y que no solo da comienzo al equinoccio de primavera para los países de latitud norte. Sería en este caso equinoccio de otoño para los países de latitud sur y es el comienzo del cero de Aries. Ese ciclo se repite invariablemente, quiere decir que año tras año, evidentemente, hay un inicio, hay un comienzo, hay un ciclo en donde no se altera el zodiaco Ahora, ¿qué pasa? Más allá de esta franja eclíptica, de esta faja, pues obviamente se sitúan los grupos de estrellas fijas. Realmente hay 88 constelaciones, según la Unión Astronómica Internacional. Por lo tanto, no podríamos decir que hay 88 signos del zodiaco. Lo que pasa es que, muy cercano a la franja eclíptica, pues se alcanzan a observar las 12 constelaciones principales. Hay otras, como la Copa, como la Hidra. Pero también, por ejemplo, aparece o se asoma Ofyuku, que es una de las tantas constelaciones. Por lo tanto, muchos han divulgado la falsa expectativa de que Ophiucu, por estar muy cercano a la franja eclíptica, pues constituye un treceavo signo del zodiaco. lo cual, desde el punto de vista astrológico, no es cierto. Desde el punto de vista, digamos, un poco del factor simbólico, sí tiene ahorita, lo voy a explicar, una interpretación análoga, a procesos espirituales y a una analogía con determinados signos del zodiaco, Pero lo que sí quiero precisar es que no existen 12 signos, mm -hmm. perdón, no existen 13 signos, mm -hmm. que son los 12 signos del zodiaco que nosotros trabajamos, que esa es una franja llamada eclíptica, que por supuesto es un campo energético producto de la unión gravitacional del Sol, de la Luna y de la Tierra, llamada el baricentro, que es el que determina que esa periodicidad de los 12 ciclos. cada uno dividido, entonces sectores de 30 grados, eh, sea lo que nosotros llamamos signos. Que si nosotros quisiéramos atribuir una regencia, o mejor, una influencia de más signos debido a las constelaciones, pues no tendríamos que hablar sencillamente de 13, tendríamos que hablar por ahí de 88. Ahora, si habláramos obviamente de todas las franjas, eh, eh, digamos, de constelaciones que suelen verse cercanas a la eclíptica, pues hay alrededor de unas 16 Entonces, eso habla realmente, primero del desconocimiento astronómico de muchos, y por uh -huh. otra parte, del desconocimiento astrológico de otros. O sea que, que eso pues, es muy ancestral. Digamos que la, la, la constelación de Ofiuku se sitúa entre, digamos, la franja de la constelación de Escorpión y Sagitario, Allí es donde se ha denominado el, el, el, el, el centro de la galaxia. Eso tiene una explicación también a, a nivel, digamos, astronómico. Pero eso a nivel personal no influye. De hecho, a mí me han llegado correos u observaciones en donde la gente se alarma porque pues, viene a decir, con justa razón, porque pues para las personas que no saben de astrología dicen, oiga, ¿cómo es que a mí me están diciendo que yo ya no soy, por ejemplo, signo solar Libra, sino que pues, yo aparezco como Virgo, o que yo no soy cáncer, sino Géminis? Entonces hay que tener en cuenta otro detalle. ...que la astrología occidental trabaja sobre la base de este zodiaco que yo ya he explicado es invariable... ...pero que debido a la precesión equinoccial, que ese es un movimiento... ...que pues en alguna de nuestras charlas también explicábamos... ...se asemeja un poco al movimiento de un trompo... ...o sea el trompo gira o hace que sus polos se muevan en círculo... ...ese movimiento de precesión equinoccial para que se, se dé un giro sobre sus polos se demora 25.920 años... precede, o sea, da la sensación de que va hacia atrás. Eso hace que, por ejemplo, en este momento, cada 21 de marzo, eh, la constelación que se observa, no el signo, ojo, el 21 de marzo, cuando comienza la franja zodiacal energética Aries, allá en el fondo, en el fondo, la constelación que se está observando es Pisces Acuario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso tiene que ver con lo que hemos llamado eras, las eras astrológicas que sí tienen un componente colectivo, un componente de influencia mundial, esas sí afectan, digamos, alguien dirá, pero ¿cómo la astrología hindú si sí usa el zodiaco sideral, sí. o sea, el zodiaco de las estrellas? Digamos, es la forma, es la metodología y es el uso que le ha dado a la astrología, a la astrología hindú. Para ellos, obviamente, sí tienen en cuenta, y eso es bueno precisarlo, para la astrología hindú, sí es importante el uso de esas constelaciones, o sea, el zodiaco pero pues real digamos en términos observacionales entonces ese zodiaco de las constelaciones se tiene en cuenta tanto en el movimiento de precesión equinoxial, que es el que sí genera eh, sucesos a nivel colectivos y con los cuales se explican las así llamadas eras astrológicas es decir por qué venimos de época de, de, de era de Aries porque estamos ahora en Piscis porque vamos a comenzar Acuario o estamos comenzando Acuario y para los astrólogos hinduistas ese grupo de estrellas si sí se usa, pero entonces no es cierto que, por ejemplo, tú seas, por ejemplo, en Sol Sagitario Yo Géminis, por el hecho de que la constelación que se observaba en el instante en que naciéramos fuese esa. Entonces sí. mucha gente dice, mi signo me cambió, pero es porque sí. se está teniendo en cuenta la franja del de grupo de estrellas fijas que, como hemos dicho, no influye en lo personal, sino esto influye más desde lo colectivo. Sí, no, súper claro, súper claro. Eh... Yo a propósito de esto también publiqué una pequeña nota en el blog en donde hacía una pequeña reflexión que es que se están hablando de dos cosas diferentes con el mismo término. Yo decía, estamos hablando de peras, siendo manzanas, pero creemos que es lo mismo porque son frutas. Entonces, uh -huh. es, es muy claro, es muy claro la, la explicación que haces y esta serie de, de interpretaciones que yo llamo muy superficiales, muy ligeras, surgen eso, de eso, de, de un desconocimiento de lo uno o del otro y por esta misma razón yo he yo afirmado muchas veces que cuando me preguntan que si yo soy astrólogo, yo, yo no soy astrólogo porque es que eh, se requiere un conocimiento muy profundo de muchas disciplinas eh, para poder realmente ser astrólogo y ese sería tema de otro podcast Diego, que, que ¿qué es un astrólogo realmente? no o sea, hoy en día el hecho de que tengamos acceso a una información uh -huh. elemental de astrología y a software que nos calcule y nos grafique alguna información, eso no no amerita y no califica lo que es un astrólogo. Entonces ese es un temita eh, delicado en cuanto al alcance, <coughs> o más que delicado, yo, yo diría que de, de responsabilidad, no de, de responsabilidad en cuanto al, al alcance y al conocimiento serio que hay que tener de, de la astrología llevada de una forma profesional y, y pragmática. no Claro que sí, es decir, la... La astrología, en sus diversas ramas, eh, es un conocimiento muy amplio y muy profundo. Y uno de los aspectos que se deberían tener en cuenta para un astrólogo serio profesional es unos conocimientos básicos de astronomía. Eh, al menos para entender esos fenómenos, ¿no es cierto? Mm -hmm. eh, pero pues sí, sí, sí. Es decir, yo en el, eh, pues, básicamente y en lo personal, pues para mí la astronomía ha sido también otra de esas... No digo pasiones, pero sí me ha generado muchísimo, muchísimo interés. Y pues uh, es, es útil siempre complementar lo uno con lo otro. Como nota de referencia, en, en la nota que publiqué en el blog, hay un enlace eh, de esto que acabo de explicar, Diego, un poquito más elaborado al, a este fenómeno del baricentro formado por la unión de Sol-Tierra. ¿Qué? ¿Luna, Sol? ¿Y cuál es la otra? Me falta una. Y tierra. Sí, sí. Eh, sí. explicado en la página de Octavio. Es, eh, eso está explicado en ahí la, en la página de Octavio. Ahí coloqué un link a precisamente eso. ¿Sí ibas a decir, perdón? No, de hecho, la explicación de nuestro gran amigo, profesor, amigo Octavio Machado es una cosa e extraordinaria. De hecho, la definición de Vendel Polish. Sí. Y eso aplica un poco. un poco a las eh, a, la, a las leyes un poco de la mecánica de la física de la mecánica clásica en las cuales pues obviamente existe una atracción gravitacional de un cuerpo sobre otro obviamente siendo la masa de la tierra más grande que la de la luna pues eh, es nuestra es nuestra masa o sea nuestra tierra la que tiene atrapada digamos de alguna manera a la luna pero también la luna con su masa pues jala llamémoslo de esa manera Eh, a la tierra como también el sol que nos integra a todos pues nos jala pero nosotros también jalamos al sol o sea esas son explicaciones en las cuales esos centros comunes de gravitación se unen y crean un centro de equilibrio común y eso es lo que desde el punto de vista ya astronómico genera y suscita una franja exactamente de 360 grados o sea esa es una digamos un aporte desde luego desde la perspectiva newtoniana en el sentido precisamente de la ley de gravitación universal, que es una cosa extraordinaria, que para, pues, digamos, entender el concepto de los signos, se entiende desde nuestra perspectiva occidental, como esas mismas franjas energéticas, pero, pues, digamos, fundamentalmente esa es la razón, y, pues, pues el artículo de Octavio, pues, es fundamental, pues, para que hmm. eh, ya de forma visual se, se entienda lo que ya aquí se ha expuesto. Okay. Bueno, otra cosa que me llamó poderosamente la atención este comienzo de año... Fue que el 6 de enero recibí muchos correos felicitándome por el día del astrólogo. Eh, primero me causó mucha uh -huh. curiosidad porque yo, repito, yo no me considero astrólogo, yo yo soy un usuario de las tesis astrológicas. Y segundo porque el 6 de sí, enero Sí, sí, pero ya ya. <risa> ¿Ah? Ya eres parte de nosotros, inevitablemente <risa> te van a seguir felicitando. <risa> y y y lo otro era Astro oficialmente sí, ¿no? te van a dar a... astrólogo. <risa> sí. Y lo otro, ¿por qué el 6 de ahora enero? Se o sea, se porque, astrólogos. Porque, porque esa fecha ¿Mm? se considera como el día del astrólogo. Bueno, eso me causó curiosidad porque pues, eh, pues empecé a constatar racionalmente por qué el 6 de enero, y pues el 6 de enero es la celebración de reyes, y, y se asocia ¿Sí, pues ¿eh? que los reyes eran astrólogos. Entonces de ahí me surgieron varios cuestionamientos. Primero, que es un astrólogo, o sea, Se, eh, sí. Con el solo hecho de observar el cielo y determinar una condición, se puede catalogar de astrólogo. Y, y segundo, ¿qué tan verídico es esa fecha? El 6 de enero, ¿no? De todos modos, hoy en día hay, hay muchos, muchas muchos indicios a que la, la fecha de nacimiento de Jesús fue una fecha impuesta, creada, o sea, realmente no nació el 24 de diciembre. Entonces, ¿qué tanto es mito? ¿Qué tanto es leyenda? ¿Qué tanto es cierto? Y. ¿Y por qué son astrólogos? Porque un gran colectivo asocia a los reyes magos como astrólogos, ¿no? Eso me causó bastante curiosidad. Tengo ahí mis, mis discrepancias aún sobre esa, esa referencia. ¿Tú qué tienes que, que compartirnos, Diego, sobre esto? Bueno, bueno. Te, te voy. voy a dar una opinión desde lo astrólogo, pero ahí te voy a involucrar unas cuestiones desde lo teológico. Eh, primero, pues en las corrientes astrológicas hay una corriente muy férrea en afirmar que efectivamente el 6 de enero sea como... como como la celebración universal de los astrólogos la razón lo que ya se ha expuesto es decir la la alusión a los reyes magos hay otra corriente de astrólogos que propone el 21 de marzo como celebración del día del astrólogo esto en razón a que es habitualmente el 21 de marzo cuando se da inicio al al movimiento al comienzo obviamente del cero de aries y por supuesto pues al equinoccio de primavera entonces algunos argumentan o dan sus razones exponen el porqué pues, la razón de los del 6 de enero pues es claramente alusiva a la, a la fecha simbólica de, de, de, de los reyes magos y por supuesto pues los otros afirman que si hay un verdadero comienzo de año real, medible tangible, es pues por supuesto el equinoccio de primavera y que por ende pues no solo el comienzo de primavera sino el comienzo del cero de Aries que es lo que distinguiría universalmente o sea Digamos que conceptualmente esas son las razones de estas dos corrientes. Ahora, existe, digamos, a nivel mundial como una mayor fuerza sobre la primera fecha, o sea, sobre el 6 de enero. En ese particular, pues, hay que entender que, como bien lo afirmas, no existe, ni es real, que Jesús el Cristo haya nacido un 24 de diciembre. Eh, realmente son fechas simbólicas, fechas simbólicas que se ajustaron con relación a, fecha, a, a celebraciones muy ancestrales, en las cuales, por ejemplo, se celebraba o se honraba el instante en que el sol llegaba a su, a su punto máximo de declinación, justamente en el solsticio de invierno. Entonces, en ese solsticio de invierno, para los países del norte, pues las celebraciones se daban en muchos contextos. Una de ellas, por ejemplo, en la antigua Roma, o so Saturnales, en el mitraísmo, pues era el momento en el cual se honraba el nacimiento y pues también eh, llegada de, de Mitra, Y por supuesto, pues para nuestra tradición se ha asumido que es el momento del de nacimiento de Jesús el Cristo. Pero pues nada de eso es, digamos, históricamente real en el sentido de que sean fechas exactas, sino que hacen esa alusión sencillamente a la celebración del solsticio. Ahora, esas fiestas, comillas paganas, pues fueron adoptadas por nuestra primitiva iglesia católica para simbolizar el nacimiento de Jesús el Cristo. Ahora, también es el instante en que comienza Capricornio, por lo tanto eso sí tiene una simbología espiritual. ¿no es cierto? En el sentido del nacimiento del Cristo, en el sentido un poco del, de, de, de, del desarrollo interno. Es decir, eso desde el punto de vista es simbólico sí tiene mucho significado sí es muy real. De hecho se habla de la natividad, como lo explicábamos en nuestro último podcast, que natividad es Navidad, o sea nacimiento. Entonces ese, ese contexto espiritual es muy real. Ya como fuente histórica realmente no es evidente que sea... Eh, hacia esa época el verdadero nacimiento de Jesús por lo tanto viene a surgir que el 6 de enero pues teniendo en cuenta lo anterior pues tampoco sería en sí una fecha real para sugerir que los reyes magos pues visitasen a, a Jesús o sea no es tal sin, uh -huh. sin embargo pues esa es una y hay donde los del 21 de marzo cuestionan a los del 6 de enero cuando dicen que cómo es posible que tratándose de fechas no reales desde el punto de vista evidenciable sino más bien De, de, provenientes de, tra de tradiciones, sobre todo la del 6 de enero, más de carácter cristiano, cómo se va a celebrar el Día del Astrólogo en esa fecha. Entonces, lo que hay que afirmar es que esas no son fechas reales en ese sentido histórico, más lo son en un sentido simbólico. O sea, sí son muy reales desde lo espiritual, desde las analogías, desde los fenómenos astronómicos. Entonces, eso sí es bueno puntualizar. Sobre la procedencia y origen de los Reyes Magos, Realmente, desde el punto de vista teológico, se han considerado a los reyes magos como reyes astrólogos. Es más, quienes han estudiado o hemos estudiado teología en muchos contextos, se puede definir que las, las, las digamos, los textos del antiguo hebreo no hacen... O sea, la, la, la traducción literal del antiguo hebreo no sería reyes magos, sino sería reyes astrólogos. O sea, que es la primera digamos evidencia teológica mm. de que efectivamente... Eh, los reyes magos y eran astrólogos, porque pues en las antiguas traducciones, perdón, en los antiguos es escritos uh -huh. de hebreos, no se, no se puede traducir como reyes magos, que esa es una traducción más bien contemporánea del anglosajón, uh -huh. y ya les explico por qué. O en política. el antiguo hebreo sí se... sí, o política, uh -huh. política... Y, y ya les explico un poquito el contexto histórico, pero pues en el, en el, en el original hebreo sí se habla de reyes literalmente astrólogos. Ahora, okay. ¿por qué se le dio el matiz de de reyes eh, magos y que venían de Oriente? Bueno, pues Oriente para nadie es un secreto, es Babilonia, ¿cierto? Sumeria, entonces para los sumerios babilonios acuérdense que era el, el país de los astrólogos en el sentido de que eran o fueron los primeros observadores del cielo, en el sentido de sus construcciones fenomenales en estos sigurats, ¿sí? lo que hoy llamaríamos Irán e Irak. ¿sí? O sea, estas zonas obviamente fueron de los primeros observadores y quizás es como el vestigio histórico que más liga a la astrología occidental. ¿sí? No menciono en ese caso a la egipcia, pero sí menciono, digamos, el legado griego, ¿verdad?, que tiene mucha influencia desde luego de la influencia en este caso concreta babilónica, ¿cierto? Entonces, al referirse a Oriente, pues está refiriendo justamente a los países, llamémoslos babilónicos, se habla incluso de Abraham, un patriarca que venía uh -huh. del país de los caldeos y Abraham viene del país de Ur, ¿cierto? Que era era como la capital en este caso centro también de astrólogos. Solo que en este caso, digamos ya de tipo histórico, pues se habla en especial de magos, pero la palabra mago viene o, o surge de una población que es maguey, en la cual pues eh, los que allí habitaban eran entre otras personas muy proclives, tanto al estudio de la astrología como de las adivinaciones. Entonces okay. de allí maguey se deriva la palabra magos. O sea que magos es como la traducción que se ha hecho más al anglosajón para definir reyes magos. ¿Sí? pero pues en última su origen es como el origen hebreo en el cual efectivamente los señores sí eran efectivamente astrólogos y por lo tanto hay evidencias o testimonios bíblicos desde luego la biblia pues para que esto se, se entienda en su contexto tiene varios libros y al ser un compendio de libros pues hay libros metafóricos, alegóricos pero también hay libros de contexto histórico ¿sí? y en muchos de estos casos pues las evidencias que se han generado son reales ¿sí? entonces Si sí hay una influencia en el sentido de que los reyes astrólogos se guiaron por la estrella. Y se sabe, además no por observaciones de astrólogos, sino de astrónomos también y de científicos, que la famosísima observación que tanto predijeron los astrólogos era un alineamiento que se iba a dar en la, en la franja zodiacal de Pisces, eh, en la cual se observaba la unión de Júpiter y Saturno, que para los babilonios era el nacimiento de un rey. ¿Sí? Okay. esa unión de júpiter y saturno sea fue la que permitió por ejemplo ajustar el verdadero nacimiento de jesús o sea porque las fuentes históricas hablaban del cero como el comienzo sin embargo los recientes cálculos señalan que tal alineación júpiter saturno se dio seis años antes de nuestra era es decir que en teoría pues nosotros okay. estamos desfasados seis años en el calendario. listo Pero vamos en el 2017 Ya pasó 2012, <risa> No, me tira, estoy mezclando. 2017. <risa> sería, si, si se tomara en cuenta el verdadero nacimiento de Jesús, que dataría, no, no sería en el 2000, eh, o sea, sería seis años antes. Okay. Por lo tanto, pues hay un error ya de transcripción de la fecha, que eso ya pues, es evidente. Ok, Diego, pero pero bueno, o sea, sí me queda claro el concepto en, energético y de, de simbología de las fechas... Pero, ¿sí, sí hubo unos, unos personajes que visitaron a Jesús? Bueno, eso, eso, eso es también madre? es parte de... Yo, mm. yo diría que eso es el símbolo frente okay. al, a, a, a, la, a lo que se observa como, insisto, alineación. Más que, ah, okay, okay. Que, que la verdadera presencia, pues digamos que ahí no tenemos evidencia. Pero puede que sí lo hayan visitado, así sea ha sido a los cinco años o a los seis meses, es decir, yo no, yo, yo la verdad, y yo analizo esto muy racionalmente, y yo creo que en, en, en círculos eh, de astrólogos y esoteristas se sabía eh, del nacimiento de un ser importante para la humanidad. Esto es como cuando nació Krishnamurti o cuando nacieron el mismo Buda, pues siempre hubo gente que, que sabía. Yo no niego que eso haya sucedido desde el punto de vista físico. Sí, pero pues digamos que lo que la Biblia hace alusión es un hecho real en el sentido de personajes vinculados a tierra de astrólogos y que por ende había un vaticinio frente al hecho de esa alineación, que es lo que se denomina la estrella. que ya desde el punto de vista tanto astronómico como astrológico, fue para ese entonces una alineación que se suscitó entre Júpiter-Saturno. Algunos incluso llegan a afirmar que fue también júpiter saturno Venus O sea, esa es la evidencia real. Ya de pronto determinar que si hubo visita seguramente la hubo. Pero, pero pues en eso no hay una evidencia, digamos, física, o no hay... Es decir, nos basamos en que debió existir tal evidencia, por lo que relata uh -huh. la Biblia, pero pues no hay... una fecha exacta para decir fue en tales condiciones, si efectivamente uno era negrito, <ríe> o sea, digamos que eso ya, es <ríe> eso ya es parte del colorido que se le puede dar a la, <ríe> a la, la alusión, historia. entre otras porque yo tuve, tuve ocasión de observar un documental de esos que suelen dar por allí en algunos canales, si mal no estoy, creo que eso fue como en de como History o en Discovery, en donde se decía que, que era otra de las falacias, de hecho ellos llegaban a firmar que efectivamente los Reyes Magos sí existieron, de que han existido y de que incluso se considera que uno de ellos estaba o que sus restos descansan en, en la antigua Constantinopla. Entonces, lo que hoy llamamos Estambul, o antiguamente se llamaba Estambul, o lo que hoy es Día Turquía. Entonces, que se supone allí están los restos, ¿sí? Entonces, eh, aparentemente lo son. Digamos que ahí habría una, a propósito de lo que tú preguntas, una evidencia, De que, de que efectivamente, pues, pues, los reyes magos no solo existieron, sino que existe una osamenta que, que pertenecería a uno de ellos. Sin embargo, a propósito de eso, lo que se planteaba era que eh, no era como tal, como se describe, que uno era negrito, ¿no? O todos eran morenitos, pues, porque, pues, eh, todos son de la misma raza, pero, pues, no era que uno fuera más negro que el otro, uno blanquito ¿no? O sea, se, se tendría que, que entender el contexto de... <ríe> de la raza de la cual provenían, que pues seguramente eran tendientes a ser un poco morenos, pero pues básicamente ese era el argumento para sostener que sí existieron, que llegaron, que incluso de unos reposan, eh, que esos huesos posteriormente fueron llevados de Estambul a, a una iglesia en Colonia, ¿sí? por parte de, de la que fue la esposa de Constantino, que acuérdense, pues fue el, el que, digamos, adoctrinó, bajo el símbolo de la iglesia católica, eh, su, su mandato. O sea, Roma se convierte al cristianismo justamente con Constantino. Entonces, eh, su esposa, pues, obviamente, eh, tiene unos peregrinajes y unas búsquedas, entonces por ahí se desprende un poco toda esa, todos esos símbolos que reposan. Y en esta iglesia, en Colonia Alemania, pues, se supone están estos huesos. Pero, pues, digamos, hasta ahí podemos llegar. Nosotros, digamos, en astrología, si sí podemos eh, discernir o discrepar frente a este tipo de cosas si sí hay evidencias reales de muchas cosas como lo he planteado, pero también al mismo tiempo, pues cada uno, yo en lo personal, pues yo digo, yo no me afanaría por hacer una celebración del día del astrólogo el 6 y unirme pues en regocijo. No sé, yo yo yo pienso que a mí me a mí me suena incluso más como la fecha del 21 de marzo, pues para sí. serte franco. Sí, sí, pues me eso. parece más para para los astrólogos, creo que nos identificaría más el cero de Aries, que es como el comienzo del zodiaco. Pero pues respeto a quienes lo hacen, ¿no? O sea, ya pues complementándote el tema de, de si estoy o no de acuerdo, pues sí, yo también recibí algunas. Felicitaciones. Algunas Felicitaciones. ¿qué? Felicitaciones. Pero pues sí, eso, eso es un factor simbólico, es como todo, ¿no? Ok. Pues a ver, eh, yo creo que como gran conclusión de este episodio. podemos eh, sugerir lo siguiente y es que eh, hoy en día la astrología está muy fragmental, el conocimiento astrológico y esto lo tomo de palabras tuyas del curso de astrología esotérica en la introducción que, que hicimos y eso me ha ayudado a entender muchas imprecisiones de de um, basadas en la astrología o sea no astrológico sino yo, yo lo que Percibo y siento es que es más desconocimiento de, de personas que practican la astrología y se hacen llamar astrólogos. Pues, eh, y lo que lo que estamos viendo es eso, que, que actualmente hay conocimientos fragmentados, muy segmentados de ciertos, de ciertas aplicaciones, de ciertos enfoques, y eso lleva precisamente a imprecisiones de forma inconsciente, o en algunos casos, consciente, pero Y genera confusión, ¿no? Y genera genera también imprecisiones. Entonces la invitación sería a, a, a profundizar un poquito, a ser un poco más objetivos, no ser tan subjetivos. Hoy en día Internet pues tiene un, es un acceso a una información muy grande, pero no todo lo que encontramos en Internet es, es válido y cierto. Entonces hacer un poquito un, un proceso de filtro, de, de, de selección de la información, ¿no? no ser tan arianos a la hora de, de hacer mm -hmm. conclusiones bueno Diego seguimos ya pues entrando en materia ya de los temas de a desarrollar en, en astrología es así de simple no, no me tocó resetear el modem porque no no estaba cogiendo pero ya ¿Ah, sí y cómo hace para resetear el modem lo apago <risa> Vuelve y lo prende. Sí, sí, sí. Pero toca dejarlo apagado como 30 segundos. Entonces, bueno, tuvimos un pequeño inconveniente con el fluido energético y ya estamos aquí de vuelta. Eh, en, el, en, el, en este break, Diego me comentaba que quería hacer una aclaración sobre la simbología de Ofiuku como tal. Sí, sí, es que desde el punto ya de vista simbólico, espiritual, esotérico, uh, Ophiucu es Asclepio, ¿no? Entonces, eh, es, eh, Asclepio era un personaje que tenía la potestad de ser un gran médico, un sanador, y por ende, pues, resucitar incluso a los muertos. Sin embargo, Hades, molesto por esa situación, decide... Eh, quejarse ante Zeus y entonces le dice que no, que el hombre pues le está desocupando el chuzo imagínese, entonces lo que hace lo que hace Zeus es decirle listo, pues yo le quito al personaje entonces pues efectivamente lo saca de este plano pues en honor a eso lo, lo, lo, lo exalta deja de ser Asclepio para convertirse en Ofiu, resumo un poquito la, la simbología entonces esa constelación que tanto se menciona desde el punto de vista esotérico tiene mucha analogía con Escorpio y ese es uno de los estadios que, que el nativo de Escorpio vive es decir eh, a Ofiúcu se le representa con la serpiente dominándola poniéndola en sus manos es a nivel esotérico afirma el tibetano que representa el proceso de transición donde la humanidad está en capacidad de dominar la ilusión, o sea trascender la ilusión liberar en términos hinduistas lo que se llamaría el maya Entonces, eh, y despertar esa sabiduría. Entonces, eso tiene mucho que ver con un proceso evolutivo particular de Escorpio. Y para la humanidad en conjunto representa pues un estadio espiritual que se explicaba en el sentido de que pues, gradualmente genera conciencia. O sea, esas simbologías espirituales aplican. Lo que hay es que distinguir eso de otra cosa, ¿no es cierto? Esto lo que tú decías. Una cosa es una cosa, otra es otra. Entonces, no puede uno mezclar. se mezcla una verdad con una falsedad, entonces se crean verdades a medias, entonces siempre es bueno clarificar esas cositas, pero pues la, la, la simbología esotérica de Ufiuku es extraordinaria. Eso es un tema que tiene que ver mucho con la mitología, ¿no? Sí. Muy, muy asociada a los arquetipos para entender el, la energía propia de los signos en la mitología. Sí, Salud, esto es. Jefe. Dinero. <risa> God bless you. ¿Listo? Mucha, mucha proliferación ambiental por acá. Sí. Sí. Entonces eso tiene que ver es básicamente con eso, con la, con la, con la simbología más arquetípica, energética, eh, trascendental que otra cosa. Entonces los acuérdense que las mitologías o los símbolos de los mitos son verdades ancestrales. que encuentran una forma de transmisión accesible a la conciencia a través de los mitos. O sea, el, el mito es un depositario de una sabiduría ancestral, pues no hay un mito que no sea originado en un hecho real, de modo tal que uno debe nutrirse de encontrar su, su esencia, puesto que estos permiten que uno genere conciencia y, por supuesto, pues eh, son activadores de Profundos registros arquetípicos que posibilitan esa trascendencia que es tan ideal. Okay. Bueno, entonces, ya eh, haciendo esa aclaración, esa ampliación del, del concepto que, que Diego nos quería participar, pues nos vamos despidiendo. En febrero estamos iniciando ya nuestros cursos normales, tanto con Diego como con Cecilia, el taller de corrección de hora. y a través del correo el boletín electrónico estaremos informando con más precisión los detalles de horas, e intensidad de los Diego, ha sido un placer volver a, a grabar aquí en, en el podcast, así de siempre, seguimos en contacto. Claro que sí, muy agradable retornar, sí, seguiremos escuchándonos. Nos seguiremos escuchando y seguramente en este nuevo ciclo que comenzamos desde enseñanza, pues retomando esotérica y nuestros podcasts y las charlas y los talleres, en fin, todo lo que seguramente viene de aquí en adelante que es bien positivo. Okay. Entonces un abrazo y hasta una próxima. Bye. Ok, chao. Oh